niñas y adolescentes aquí de La Pampa. ¿Qué tal? Buen día, feliz día para ustedes. Bueno, muchas gracias. Eh. Hoy es el día del periodista y la periodista. Eh, Juan Pablo, eh, ayer se conocieron datos de pobreza, eh, de niñez en el país. Sí. Eh, ¿Qué mirada tiene sobre esto que dio a conocer la UCA, eh, este, el barómetro de deuda sí. social de la infancia? Sí, nosotros, mira, eh, nos lo habían adelantado ya hacía 20 días, más o menos, uh -huh. a los defensores provinciales a través de Infancia en Deuda, que es una ONG que agrupa a todas las ONG a nivel nacional que laburan con el tema de, de niños y adolescentes. Y en realidad, bueno, el, la, la verdad es gravísima la situación, gravísima, extrema, porque el, el, el, primero hay un salto importante en la cantidad de, de niños y adolescentes que entran en situación de pobreza. Eh, segundo, que a hablar de hablar de estos temas creo que hay de tener claro que no son números de estadísticas, sino que acá atrás de cada número de estos hay un pibe. Y hay un pibe en algunos porcentajes en algunas cuestiones que nos marca el observatorio en situaciones de extrema gravedad personal. Es decir, una de, de, de, de, de, de, de, de, de las cuestiones a las que se es que el 13% de, de los pibes eh, pasaron una situación de, de hambre el año pasado y ese 13% te marca, te, te marca el, sobre todo eh, la situación futura de esos chicos, chicos que están en situación de hambre y chicos que claramente esa, esa, esa situación que pasaron el año pasado eh, al margen de que vos en un futuro resolvas ya genera en ellos en una etapa que están en crecimiento, en maduración todo un daño que no, no, no se resuelve es decir, la cuestión que pasó y el daño que generaste ya no, ya no lo puedes resolver. Marca también algo que, que, que nosotros nosotros hace unos días estuvimos trabajando en, en una propuesta, en un, en un análisis de la situación y una propuesta para los candidatos a presidente, sobre todo para, para buscar situaciones concretas. Pero ya cuando nos avisan marca, yo creo, que un, un dato que, que, que, que, te, que te hace ruido, y es que después de muchísimos años la mayoría de los chicos son pobres. Este dato, de haber saltado casi 4 o 5 puntos, que también es algo que porque en la, en la crisis que veníamos se venía saltando del 2% iba aumentando la cantidad de chicos en situación de pobreza. Y la última medición salta 4 puntos y marca que la mayoría de, lo, de los chicos son pobres. Como yo reciente planteaba, chicos que, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de gente de carne y hueso, porque uno uno marca, yo sea, ayer estaba viendo algunos programas que marcan la estadística, y a los dos minutos empiezan a hablar de otro tema, y no dimensionan la gravedad que tiene el tema, decir, lo, lo que se genera para una sociedad o para un país el futuro, es decir, eh, eso, eso está enmarcado también en, en situaciones alimentarias, como, como marca la medición de la Católica, de, del 32% de los pibes que han tenido carencia de lo alimentario, es decir, que Muchos de los chicos, si vienen, han recibido algún tipo de alimento, el alimento no cumple con las funciones proteicas que tendría que tener. Entonces, eh, bueno. bueno, en este marco, con los defensores provinciales, lo que, estamos, lo que estamos trabajando es generar propuestas. Es decir, no solamente hacer un análisis de, de la situación de vulneración, de la situación de, de, de marginalidad que se está generando, sino de empezar a, a exigir, sobre todo en este momento, que están proponiendo las propuestas de los próximos presidentes, presidenta de la República, decir, bueno, de esta cuestión necesitamos eh, propuestas o soluciones concretas en, en los planes de campaña. Claro. Eh, Juan Pablo, y, hay un dato que me llamó la atención a mí. Eh, ¿Por qué se dice que el nivel de pobreza en el país está en el 32% y en el de niñez eh, es más alto? Y eso porque el, cuando vos cuando vos la pobreza la marcás, la medís, eh, la miden por ingreso y ese ingreso está por grupo familiar. Y cuando la medís en niños o adolescentes, los grupos familiares que están en situación de pobreza tienen eh, más hijos o hay más cantidad de chicos en referencia a los que no. Ah. Eh, eso es el porqué estadísticamente a vos te da siempre, por ejemplo, en, en el marco de análisis de la pobreza de la sociedad, un porcentaje Y después cuando vas a niños y adolescentes, donde se marca, por, es decir, no solamente por ingreso del grupo familiar, sino con niños y adolescentes se, eh, se hace el cálculo en virtud de la cantidad real de chicos que hay dentro del grupo familiar. Claro. Entonces ahí es donde está, el, que es una cifra mucho más exacta. Sí, sí, sí. Igual el, el observatorio tiene una medición, es decir, el, el, la medición de 51.7 es una medición que, que hace el, el observatorio todos los años, pero ahora está haciendo una medición que yo creo que, que todavía es, es, es más real que no solamente marca ingreso, sino que marca es multidimensional, entonces que marca vivienda, servicios públicos, educación, el acceso a todos los derechos. Claro. Y ahí se dispara el 63, creo que está la situación de, de pobreza y adolescente, donde, donde, digamos, donde se mide no, no solamente la cuestión de ingresos, sino que miden otros, otros derechos. Claro. Y... Eh, pero por eso es, yo creo, a ver, yo siempre digo a mí los, en, en realidad, Y que lo, los, números, eh, los números siempre reflejan personas. Sí. Por ahí uno eh, en un momento puede, puede quedarse solamente con se baja un punto aumenta cuatro puntos, sino darse cuenta de que atrás de eso hay un montón de pibes y de pibes que a largo plazo se empiezan a quedar fuera del sistema que es lo más preocupante. Es decir, el, el tema de este, este número que yo me parece que es el más grave, es terrible, es difícil eh, de plantearlo y de analizar lo que es el 13% de los pibes el año pasado pasaron hambre, eh, ese 13% que pasa hambre ve vulnerada su salud, ve vulnerado a todo su desarrollo. Y en, a largo plazo, es decir, no pensando los cuatro años de un gobierno, sino a largo plazo pensando 50 o 100 años de un país, son eh, grupos eh, sociales que los dejas, no solamente al margen de la cuestión de salud y todo lo que se vulneró en ese momento, sino que quedan fuera de los sistemas. Porque, es decir, el, El tema de pobreza, <coughs> el análisis de la pobreza en los grupos sociales y en la niñez, tiene que marcar, nosotros ahí en la nota que, que nos pidió el diario de la Nación, eh, yo traté de marcarlo bien a eso, si es vos caer en situación de pobreza es que después están todos vulnerados los demás derechos, es decir, no solamente la cuestión alimentaria, sino que inmediatamente queda vulnerado el derecho a la salud, queda vulnerado el derecho a la educación, queda vulnerado el derecho a la vivienda digna, a la protección, ni te digo, cultura, trabajo, deporte, etc. El chico en esta situación tiene todos los derechos vulnerados. Sí, Entonces, sí. marca eso y marca algo que nosotros hemos querido en la propuesta eh, avanzar, que es no, no solamente uno quedarse con el análisis de lo que está pasando, sino generar propuestas. Entonces, nosotros lo que estamos armando, que algo ya adelantó el diario de la Nación, pero que se eh, está elaborando para cuando sepamos que van a ser candidatos y candidatas a presidente de la nación, que se lo vamos a enviar a todos, es propuestas concretas para resolver la situación en el momento. Es decir, esta cuestión del de 13% de chicos que no comen y que los tienen en la situación de indigencia, nosotros estamos proponiendo mecanismos para inmediatamente uno, el que asuma como presidente de la nación, los resuelva. Y son con herramientas que hoy están, lo que pasa es que están desfinanciadas. Claro. Entonces, eh, Nosotros tenemos la Asignación Universal por Hijo, que es una herramienta que a vos te permite en cierta medida hacer una transformación en algunos sectores de la sociedad. Y esto está marcado por UNICEF, es decir, que no es una cuestión que solamente la marcamos nosotros, sino que esta UNICEF plantea a nivel internacional que la Asignación Universal que tiene la Argentina es un mecanismo que te permite a vos a ciertos sectores hacer, por lo menos garantizar salud, educación y alimentación. Entonces, Eso, lo que, es la, lo que es los planes alimentarios, yo ayer analizando el plan alimentario, el plan alimentario hoy son 117 pesos por familia. O fíjate que es un plan que claramente está desfinanciado. Sí. Es decir, una familia tipo, suponiendo que tenga dos tres chicos, necesita un litro de leche por día, multiplicarlo por 30 días y multiplicarlo por 50 pesos, son 1.500 pesos que necesita para solamente que los chicos tomen la leche. Sí. Y si el plan alimentario te garantiza 117 pesos, va pues ahí empezás a darte cuenta que las herramientas que hay para garantizar que esos chicos no, no, no pasen hambre, bueno, están desfinanciadas. Entonces nosotros concretamente le estamos pidiendo a los candidatos propuestas que sean reales. Es decir, bueno, no solamente es un título, debía terminar con la pobreza, sino es completamente qué mecanismos, qué herramientas, qué programas va a utilizar para resolver el tema de eso. Claro. Eh, estaba viendo que estas cifras son del 2018, las que midió la UCA. Eh, y bueno, el contexto de recesión continúa, eh, la inflación no baja, la gente se queda no, sin laburo. Nada, eh, vos, a ver, si estas charlas que tenemos cada vez que salen sí. el, el, los datos de la UCA, creo que los últimos cuatro años han sido muy parecidas. Uh -huh. Es decir, el, yo lo que noto con las intervenciones con la gente... Eh, que también nos marca lo que está pasando en la sociedad es que la gente por primera vez no tiene expectativas a largo plazo es decir cuando vos intervenías antes en una situación, por ejemplo, de una familia que era en situación de desalojo, que le decías bueno, nosotros te vamos a ayudar con el alquiler tres, cuatro meses, la gente tenía expectativa de conseguir trabajo, de resolver a largo plazo la situación es decir bueno, con tres o cuatro meses que me ayuden yo sí. no, de arranco sí. Hoy en día, cuando vos trabajas con los grupos familiares, la gente a largo plazo no tiene expectativas, sabe que lo que está viniendo cada vez peor. Sí. Entonces, cuando uno le plantea, bueno, ¿dónde podemos acompañar tres, cuatro meses? Inmediatamente lo que surge es, bueno, doctor, pero después de los cuatro meses, ¿qué vamos a hacer? Porque claramente detectan esto que vos planteas. Es decir, sí. lo que se mide es el año anterior y vos sabés por lo, lo, lo, lo que transcurrió, por, por las propuestas que hay, por, sobre todo cómo cómo ha ido desarrollando el, el tema inflacionario y todo, que cada vez es muchísimo peor. Es decir, el dato de 2019 claramente va a ser peor que el 2018. Claro, sí. Y yo lo que noto, que también es, es, es preocupante como sociedad, es que la gente no tiene expectativas a largo plazo. Claro. Es, es, ya piensan que este año es un año que va a ser extremadamente complejo, desde lo social, desde lo alimentario, desde, desde los costos de, de, de lo que son las necesidades de básicas de alimentación, servicio, transporte, etcétera, Y bueno, creo que ahí es, es que lo que nosotros le queremos dar un corte, sobre todo con, con los defensores, con las organizaciones sociales de niñas de, de todo el país y bueno, con todos los que nos estamos nucleando en infancia en deuda, en exigir una política pública eh, de niñez y eso, bueno, lo, lo, lo, la, la idea es no solamente, bueno, tratar de tener incidencia en las propuestas de campaña, sino eh, instalarnos como un grupo social que reclama que a este sector, porque, por lo menos el que yo defiendo, que es la niña adolescencia, haya eh, lo fundamental que creo que es la asignación presupuestaria o el recurso presupuestario que tiene que haber a la hora de atender las la mm. entidades. Eh, Juan Pablo, recién hablaba de, de las propuestas de hacer a los candidatos eh, y candidatas eh, y mmm, que se está reuniendo con los defensores de, de cada una de las provincias, que, bueno, para decirlo, no todas tienen eh, defensores claro. eh, de niñez en, en, en cada provincia. Pero a nivel nacional, después de 14 años, tenemos eh, una defensora de niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿Ha podido reunirse con ella? Eh, Y Mira, como... nosotros eh, sí, como la conocemos, a Marisa, mm. tenemos una charla de esta, hablamos toda la semana, porque bueno, ya ahora, eh, después de haber ganado el concurso y de haber sido elevada a su designación, necesita la aprobación de, de ambas cámaras, ah. y está, bueno, está en el, en el proceso ese. Eh, en realidad la, la, la, propuesta de ella va a ser una propuesta de laburo en conjunto con no solamente con los defensores provinciales, sino con un montón de, de organizaciones que trabajan en el tema de la infancia. Y a ella le queda algo que, viste o es una figura que, que nos va a nosotros facilitar esto. Es decir, mucha de la política pública de infancia es una discusión nacional. Claro. Es decir, el, el, los defensores provinciales el, nos agrupamos y empezamos nosotros a hacer los reclamos al Congreso, a la Presidencia, a, bueno, a todos los organismos nacionales, en virtud de que no está la figura, entonces bueno, o sea, de alguna forma hay que reclamar porque mucha de la política pública que, que después en las provincias va a llegar o el recurso económico que va a llegar a la provincia depende de esa discusión nacional o de eso espacios espacio nacional. Mm. Y a ella le va a tocar la, la, la difícil tarea al momento que sea designada, eh, nosotros la vamos a acompañar, pero dar la pelea por eso, dar la, la pelea por, por el tema de los recursos de los chicos. Claro. Yo recién planteo a vos que la Asignación Universal por Hijo cuando uno va a organismos internacionales o a otros países, es una herramienta que en todos los países te la felicitan, ¿sí? es decir, una de las herramientas sociales que, que ha creado un país que te permite una intervención en, cierto, en ciertos sectores para garantizar derechos a los pibes. Mm. Eh, así todo que vos das afuera y, y te, te resaltas el valor que tiene como herramienta de intervención social la asignación, Acá en el país siempre hay una discusión sobre el tema de la asignación, sí. y que lo sabrás vos, sí. y la, bueno, la recortamos, no la recortamos, se paga, no se paga, sirve. Y, y en realidad, en estos momentos, es la, la única herramienta que vos tenés, una herramienta que llega directamente a la familia, una herramienta que vos, ese 13% de pibes reales, de hueso que el año pasado pasaron hambre, vos les podés resolver la situación, porque es sentar y decir, bueno, a ver, ¿Cómo garantizamos en este sector, en ese 13%, algo mucho más ágil, actualizado, que le tiene que ganar la inflación, que le tiene que ganar al costo de los alimentos, que muchas veces es mucho más elevado todavía que la inflación? Entonces, tenés las herramientas. Lo que sí hay que dar, y creo que ese, ese va a ser el, el trabajo de Marisa Graham, dar la pelea nacional, porque también hay sectores como, eh, yo tengo esta posición yo planteo esto que nosotros compartimos con varios organismos, Por supuesto que hay otros sectores que ven esto de la asignación y ven esto de los recursos destinados a estos sectores como un gasto. Claro. Entonces, sí. eh, vivís peleando, como fue el año pasado, que todas las partidas de Niñez y todas estas partidas que son para esto eh, no, no se ejecutan y se terminan trasladando a otros ministerios. Entonces, sí. dice, creo que a ella le va a tocar esa pelea. Es una pelea... A ver, yo, ahora que estamos hablando de los candidatos presidentes, Yo creo que en el país, después de estas cifras, de estos datos, no hay forma de que un presidente se ocupe de otra cuestión que no sea resolver el 13% de niños que tiene con hambre. Mm. Digamos, yo como prioridad, me parece que no, no, no, no veo otro tema que sea más prioritario que ese para un presidente. Pero bueno, eso, el, el, eso que lo veo yo no quiere decir que todos los candidatos o que todos los que postulen lo vean. Y nosotros por eso necesitamos a la Defensora Nacional que tiene que lograr que esos temas sean prioritarios, que el, que el próximo presidente tendrá. Nosotros, en, en las propuestas de presidente, siempre cuando uno ve la niñez o la adolescencia, en realidad está bastante dibujada en las propuestas de campaña. Sí. Eh, y aparece a lo mejor como un título. Y nosotros, la, la incidencia que necesitamos con la defensora es que las propuestas aparezcan, y sobre todo que después haya una exigencia real eh, a que eso se garantice, porque muchas veces que esté la ley o que esté... La propuesta no quiere decir después que la realidad de todos los días eso se cumplimente como pasó, por ejemplo, con el tema educativo en los últimos años. Es decir, después de una ley nacional que garantizaba que iba a haber una paritaria nacional y que eso iba a generar, evitar los conflictos en las provincias y ya tener un parámetro nacional de, de lo que iba a ser... El, la, las propuestas educativas con los sindicatos y todo, cosa de que vos garantizara la educación para todos los pibes en todo el país y que la ley no se cumplió en cuatro años. Es sí. decir, entonces, nosotros en, en esta cuestión, a ver, leyes que son prioritarias para la educación porque eh, esa ley garantiza que todos los pibes en cualquier eh, lugar que estén en el territorio del país y sea lo que sea, y las condiciones, que esté la escuela, y pibe el primer día de clase empieza la clase. Entonces, eso que no se pudo lograr en todo el país en estos años, en realidad había un instrumento legal, establecía un procedimiento donde participaban todos los actores y se ponían de acuerdo a nivel nacional de una cuestión y que destrababa en todo el territorio el tema este que hay que garantizar, que es la educación para todos los chicos en igual de condiciones y igual de calidad. Entonces, este, eh, cuando vos me preguntás sobre ella, ella le toca eh, esa tarea, que es una tarea extremadamente compleja, porque yo por ahí lo planteo y Queda claro desde mi mirada, pero después hay otros intereses y, y gente que te va a plantear que muchos de los recursos que, que yo planteo que hay que destinar para estas áreas, eh, lo, hay que ponerlos en otras cuestiones, en inversiones, en cuestiones económicas del Estado, en, en áreas de seguridad, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y ella le va a tocar la tarea esa, de pillar por esos fondos, por esos recursos, y que este tema sea prioritario. Eh, Juan Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno... Eh, espero que lo pasen muy, muy lindo en este día. Bueno, muchas gracias entonces. Eh, no, buen día. Eh, la palabra del defensor de niños, niñas y adolescentes del gobierno provincial, eh, Juan Pablo Meaca. Pasó por Radio Kermés, son 8 y 22 minutos. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Estamos en Twitter como Radio Kermés FM 106